La zona cero atención, queridos amigos, porque hoy vamos a ceñir indumentaria indígena. nos vamos a los Estados Unidos de América al principio del siglo XIX. ya estamos con los mocasines escuchando cómo se acercan las manadas de, de bisontes y preparándonos para la guerra contra los ingleses, porque estamos en el año 1811. Atención porque Tecunseh irrumpe en nuestro estudio y al lado de él su hermano, que fue el que propagó una suerte de rumores, una suerte de leyendas relacionadas directamente con los presidentes de los Estados Unidos de América. Y no eran vaticinios uh, ciertamente halagüeños. ¿eh? Vamos a hablar de la historia de Tecunseh. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, ¿qué? veo que vienes vestido de Kiowa, ¿eh? Tampoco, <risa> un poco alejado para la, la tribu de, de, de Tecunseh, que era, era un indio Suani. Era un Suani. Pero, pero bueno, pues sí, sí. Me, me, Estoy aquí, o va, porque me gustan más las praderas. Sí, pues fíjate, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que, que me viene de Apache, Chiricago, ¿eh? Uy, menos mal, que o sea, <risa> es, abajo. Verdad, al sur del todo. <risa> sí, sí, la verdad que sí. Me pillo un poco a desmano. <risa> <risa> es que es verdad, cuando decimos los indios norteamericanos, y pensamos que ahora... Sí, pensamos que es eso, una especie de grupo homogéneo, ¿no? Una cosa esparcida por 18 millones de kilómetros bueno, cuadrados, ¿verdad? Bueno, bueno, la y... cantidad de ellos que había, y muy diferentes entre sí. Claro. La verdad que todos un poco con esa... Eh, Idiosincrasia ¿no?, de, de los nativos, los que realmente fueron los originarios de aquellas tierras y que fueron luego expulsados, ¿no?, de una forma totalmente injusta, pero es verdad que son muy diferentes claro. incluso en creencias, en indumentaria, en sus totem y, bueno, y en el, en el devenir, ¿no?, que por desgracia, la mayoría, pues, acabaron como han acabado, ¿no?, algunos totalmente extinguidos y otros pues, en sus reservas. Claro, es que por indios norteamericanos debemos entender lo que va desde Alaska, ¿verdad, Carlos?, hasta México. Efectivamente. incluido México. Y sí, terriblemente distintos unos de sí. otros, ya que has puesto a Jesús de Apache Chiricahua, los Chiricahua llegaron en el siglo XIII procedentes de Alaska. Claro. Eso es un, curiosamente un motivo, un, la, hay, un, hay varias teorías que sostienen que la emigración de los Chiricahuas a lo que hoy es Arizona y Nuevo México se produjo por la invasión mongola. Que empujó a pueblos siberianos hacia el oeste Que a su vez eh, presionaron a las, a las tribus esquivas Que presionaron a su vez a los indios de Alaska Y por eso en el, a partir del siglo XIII empezaron a llegar sí. Al medioeste eran totalmente diferentes, por ejemplo, pues de los indios que vamos a hablar hoy ¿Estos suani dónde estaban, Carlos? Los suani, bueno, se fueron desplazando hacia el oeste muy lentamente desde el siglo XVIII Pero en principio eh, vivían al, al oeste del Valle Mohawk Es decir, a lo largo de lo que serían hoy los grandes lagos Es decir, la frontera, la frontera Con Canadá Exacto, la frontera con Canadá En lo que hoy es probablemente una de las... Bueno, hoy es y lleva siendo desde hace más de un siglo una de las zonas más industrializadas del mundo es decir, por decir una manera, bueno, luego lo veremos pero la capital de Tecumseh estaba en un pueblecito que se llamaba, bueno al lado de la actual ciudad de Lafayette, en el estado de Indiana en una zona boscosa y tremendamente eh, industrializada hoy aparte con una economía agraria y fuerte es decir, una zona, es uno de los motores de lo que fue la economía norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que Tecumseh anduvo por el, el, el actual sí, estado de Indiana. Exacto, lo que sería el estado de Indiana, aunque origen los swani era origen ...de más al este... ...lo que ocurre que a lo largo del siglo XVIII... ...habían sido desplazados ligeramente... ...hacia, hacia, hacia el oeste... Hasta el extremo de que, bueno, de que realmente ellos y toda la familia, la gran familia que formaban, la familia sur de los... De, por cierto, hombre, que hablan idiomas diferentes, pero digamos que eran más o menos parientes. La familia sur malejana eran los Creek, que vivían incluso en las fronteras entre lo que hoy es Georgia y Florida. Y al norte, sus parientes más cercanos eran, eran pues, tribus del mismo estilo, como los, bueno, pues entre otros los Cherokees, por ejemplo, que tenían una cierta relación y que entraron dentro de una alianza enorme que este jefe indio, por cierto... Muy europeizado y muy occidentalizado, o sea, que nadie se le imagine como un salvaje, bueno, era un tipo totalmente eh, culto, o sea, entendía perfectamente los sistemas de gobierno de las naciones eh, occidentales europeas, es decir, él no era ningún salvaje, sabía perfectamente lo que hacía él, estaba totalmente convencido, él nunca renegó, por supuesto a las tradiciones indias y él sabía perfectamente que a la larga los colonos blancos les iban a empujar o claro. iban a hacer su vida insoportable y es por lo que él... Eh, provocó, mmm, bueno, durante todo el tiempo de su vida en el, en el Valle del Ohio intentó llegar a un acuerdo con las tribus indias eh, más cercanas, para hacer una especie de confederación, al estilo que existía más al norte de, a lo largo de año mm. las famosas Siete Naciones, y hacer algo muy parecido con las tribus que eso, iban desde los Cris, senecas Oneidas, hasta mucho más al norte, para intentar de esa manera por lo menos contrarrestar un poco la presión norteamericana Bueno, pues tenemos la historia de Tecunse eh, pues parecida en algunos puntos a la de Noah Sittel, ¿verdad? El, uh -huh. el indio aquel que, que proclamó el, ese mensaje de, de la tierra, pues claro, inventado, eh, pero bueno, pero de Tecunse fue muy curioso y por eso está en la zona cero, ¿verdad Jesús? Fue muy curioso porque sí. dio mucho que hablar y se, y se sigue dando que hablar, ¿no? Por eso está en la zona cero, porque de hecho también se llama a su maldición el factor cero, y ahora diremos por qué. Porque el factor cero. Sí, sí, la maldición de los 20 años, la maldición de Tecunse o el factor cero. Y voy a contar un poco lo que se conoce habitualmente de esta maldición, aquel que la conoce, porque es verdad que no por todo el mundo es conocida, salvo, pues eso, cada vez que muere algún presidente de Estados Unidos donde alguien vuelve a hacer... La recupera, ¿no? La recupera, <risa> claro. Dice, ah, por cierto, hubo un indio que dijo sí. o oh, lanzó una maldición, que en este caso hay que hablar de maldición, pues eso, porque eh, el futuro, ¿no? de los distintos presidentes de Estados Unidos que fueron elegidos en un año que terminaban cero, pues sufría ciertos percances, como luego la historia ha intentado demostrar. Entonces aquí lo que tenemos es que deliciar un poco lo que hay de leyenda y lo que hay de realidad. ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la leyenda de quién era Tecunse y cómo se produce todo esto. Y luego contaremos la parte bueno, que pensamos, Carlos y yo, que es la más correcta y luego pues, las consecuencias que esto ha tenido pues, en distintos presidentes. Y estamos hablando de nueve presidentes que de alguna forma le ha afectado esto, siete de ellos ya muertos en principio por el influjo directo de esta maldición. El hecho es que eh, Tecunse lanza esta maldición dice, la, la versión más eh, extendida, que no es la correcta, como suele pasar siempre en estos casos, ¿no? Sí. Pero la más extendida es que en, en los últimos instantes de su vida, cuando él muere el 5 de octubre de 1813, tras ser herido de muerte en esa famosa batalla, ¿no?, que gana el general bueno, americano. hay un pequeño matiz también para que la gente tenga un poco claro qué es lo que ocurre, es que si no, no, no, no tiene mucho sentido. Sí. Digamos que te, te, cuando hace la famosa alianza con de las tribus, ...indias para enfrentarse a los norteamericanos, pues bueno, descubre claramente que, que no tiene solución... ...acaba en guerra con Estados Unidos y en una batalla que se libra el, el 7 de noviembre de 1811... Eh, ...al lado del actual pueblo de Lafayette, donde estaba entonces su campamento principal... ...sufre una derrota terrible, la batalla de Strip Cano, donde además eh, hay quien asegura... ...que parte de los indios liderados por su hermano, al que llamaban el profeta... ...que ahora veremos que tiene una, una parte esencial en este tipo de, de visión de futuro intentan o enarbolan una bandera blanca. Bueno, los americanos vencen en la batalla, Tecumseh no está, y cuando empieza el año siguiente la guerra entre Estados Unidos y, y Gran Bretaña, la guerra de 1812, él se une a los británicos y alista a sus tribus como exploradores y aliados del ejército británico que defendía la frontera de Canadá. Este es el encuadre en el cual él, en un combate con las tropas norteamericanas, eh, el 5 de octubre de 1813, contra el general eh, William Henry Harrison, que esto es muy importante porque forma la parte esencial de la profecía, muere. Bueno, el caso es que eh, en ese año de 1811 Tecunse se cabrea tanto, tanto, tanto uh -huh. con los estadounidenses que cuando estalla la guerra contra los ingleses se une a estos uh -huh. para, para pues, fallecer uh -huh. luego en combate en 1813. Pero estaba muy desencantado con la política norteamericana hacia las tribus indígenas. ¿no? Totalmente desencantado, y él y todos. Uh -huh. todos <risa> los Hombre, los estaba machacando. Pues, a porque sí. eh, no se habían cumplido tampoco los pactos a los que habían llegado para respetar las tierras, para respetar sus derechos. Entonces, bueno, pues al final la euforia eh, americana la euforia yankee, pues lo que hacía era que arrasaba prácticamente con todo lo que se encontrara estuviera o no estuviera escrito bueno, pues eso sí que generó distintas maldiciones a pequeña escala, en fin, cuando un jefe indio moría, incluso un chamán pues normalmente lanzaba maldiciones contra este hombre blanco que de alguna forma pues había expoliado sus tierras o para que algunas fueron más conocidas que otras. En este caso, la de Técunzé sí fue conocida, pero eh, más auspiciada por su hermano que por él mismo. Entonces, la leyenda dice que cuando él muere ese 5 de octubre de 1813, pues el, el instigador de aquella batalla, que realmente... El que le, le da muerte sería este general, por entonces general americano, que era William Henry Harrison, que luego con el tiempo se convierte en presidente de los Estados Unidos cuando se presenta a las elecciones. Pero bueno, dicha maldición, vamos a contar un poco por encima, lo que afirma es que todos los presidentes de Estados Unidos que fueran elegidos en un año terminado en cero morirán en el cargo. Hasta ese momento nadie, ningún presidente, había muerto en su cargo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, desde que es enunciada esta maldición en 1813, siete de esos nueve presidentes, hasta el momento, que han sido elegidos en un año terminado en cero, siete han muerto. ¿Qué me quieres decir? ¿Que en 1820 se presentó Harrison y ganó? No, perdió, verás, verás. Ahí es está. que ahí es lo interesante. <risa> Entonces, Vamos a ver. a ver. Y empieza pero, la maldición con el primero, no, no, es decir, es que con veréis. el que más ganas tenía, claro. era Harrison. <risa> la, la maldición se lanza en 1836, es decir, unos años después de la batalla en la que muere. En la que muere. Más y... que lanzada... Espera, perdona, es que es verdad bueno, que siempre es que sí. porque la difunde... Su hermano, su hermano, el profeta. Pero diciendo que lo había escuchado eh, Tekunse, cuando él está prácticamente agónico. Ah, o sea, van, uh, eh, entonces, Tecunseh se enfrenta a Harrison, eh, Tecunseh es herido en combate y muere. en la agonía lanza la maldición. Lambe, que escucha a su hermano, que llamaban, por cierto, el profeta, que era el, el, el indio Tenskawata. Sí. Una especie de, de Guatawa, una especie de chamán de la Que la era una especie de chamán de la tribu, efectivamente, que es el que le dice, eh, a, le, er, coge las últimas palabras de su hermano, que le dice, Harrison no ganará este año el puesto de gran jefe. Se presentó a las elecciones, dice, pero ganará la próxima vez, y cuando lo haga, él no terminará su periodo, morirá en el ejercicio. Entonces, uno de los que estaba allí que dice, ningún presidente ha muerto en el ejercicio, y Tecunset dice, pero les digo que Harrison morirá, y cuando él muere, ustedes recordarán la muerte de mi hermano, esta es la leyenda que da, que da el profeta, ustedes creen que he perdido mis poderes, se refiere a sí mismo, a él como, como mago o chamán de la tribu, Pero yo hago que el sol se oscurezque, los pieles rojas dejen el aguardiente. Y les digo que él morirá. Y después de él, todo gran jefe escogido, cada 20 años. De ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Esto es lo correcto, porque no se refería tanto al año cero, sino a cada 20 años. Lo que ocurre es que, claro, las elecciones americanas, como son cada cuatro, cada cierto tiempo hay alguien que es elegido en un año cero, en el, el primer martes de... Después del primer sí. lunes de noviembre de un año cero. ¿Cuál es el primero que le ocurre esto? Pues curiosamente, a, nás, ni más ni menos que a William Henry Harrison, que es elegido en noviembre de 1840. Que es el mismo general que había dirigido al ejército americano en la batalla contra los británicos y los indios, en la cual Tecunseh muere. O sea que eh, en 1820 Harrison no sale. No, no, no. no. Sale en 1836. el 36. Es el, claro. No, es que se presenta en 1836. Ah, que cuando y es cuando la se difunde la maldición, claro. en 1836. Pues digo que es bueno sí. poco pues, ir cotejando todo este tipo de sí. cifras, sí. que es lo que luego ha, se ha producido pues, este batiburrillo, ¿no? Claro. De fechas, de nombres, sí. de quién lo lanzó, de cuándo empieza realmente la maldición. Claro. Todo se haría así. Es como si su hermano, claro. este chamán, el que llaman el profeta, quisiera reavivar Eh, la maldición que en su momento lanzó eh, en su lecho de muerte, Tecunse. Entonces, él, con sus poderes, que lo otorgaba un poco la tribu, le otorgaba pues en fin, todos los eh, elementos sobrenaturales que tiene un chamán, pues él quiso reforzar aquella maldición, sobre todo cuando se enteró que el verdugo de su hermano, Harrison, se presentaba a las elecciones. Uh -huh. Y efectivamente, él se presenta en el año 36, él gana en el 40, es elegido en el 40 y... No dura ni un año. Ni un año. Porque Pero el 4 vamos a decir de abril... que el presidente elegido, porque sí que hubo presidente en 1820, en el 20, sí. ese, ese no murió. No, no, no, no, porque por entonces, efectivamente, la maldición es como si no, no fuera efectiva. Ya, bueno. <risa> claro, porque en porque nadie la sabía. Nadie la sabía. O sea, fue cuando el profeta <risa> claro. una noche eh, vio la luna y dijo. ¿Qué, qué, qué, qué, qué. Claro, <risa> el profeta yo creo que se cabreó tanto de que ese hombre al que le consideraban un indeseable. Eh, se presentara a las elecciones y que pudiera ganar que es cuando reaviva un poco activa esa maldición Bien, que estaba dormida ya tenemos encauzada la maldición ya tenemos, encauzada la maldición. Ya tenemos el, el año 1840 claro. Harrison elegido y funciona la maldición casi de una forma efectiva y fulgorante Perdón. porque el 4 de abril de 1841 muere de pulmonía durante su mandato evidentemente así que los indios se frotaron las manos y más de uno dentro de la Casa Blanca de, se empezó a, a temer lo peor. Dice, a ver si esto Pero va a es que eso lo peor ocurre porque el siguiente presidente elegido en año cero fue Abraham Lincoln, elegido en noviembre de 1860 y como bien es conocido, asesinado por John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford. Eh, como luego veremos, Da igual que sea demócrata, liberal o republicano. Sí. Es decir, es indiferente. De hecho, William Henry Harrison no era republicano, Lincoln sí. O sea, decir que eso es indiferente. Corresponde efectivamente a 20 años, año de elección, terminación cero. Y eh, así podemos seguir, porque el siguiente fue James Garfield, elegido en 1880. noviembre de 1880 asesinado el 2 de julio de 1881 oh, con el... murió el 17 de septiembre pero sí. vamos, le asesinaron sí, y sí, sí. bueno, pues ahora que continúe claro, el siguiente, el siguiente claro, se sigue... toca 1900 Efe... claro. efectivamente, por eso digo que es curioso porque ahí en estas fechas sí se sabía de esa maldición como una especie de rumor, como una leyenda urbana mm. llámalo como quiera bueno, se... era una leyenda urbana casi pero lo malo de esta leyenda urbana es que se iba confirmando entonces cada mm. vez que alguien era elegido En un año que terminaba sí. cero se lo temía. Y así le ocurre al cuarto presidente dentro de esta saga, ¿no?, maldita. Que es de la de España, William que, McKinley. Que sufre esta maldición, que sería William, William McKinley. reelegido reelegido. De... en 1900? Claro, es el Primero es mm. elegido en 1896 Ese. y reelegido en 1900. Entonces, bueno, en 1896... No le pasa sería, nada. No le tiene que pasar nada y no le pasó nada. Pero cuando es reelegido en 1900... Ah, amigo. <risa> ¿Qué pasa? <coughs> que este perdón, este presidente, sí. también muere en el cargo. Vaya por Dios. Y entonces, bueno, eso de que fuera asesinado un 14 de septiembre de 1901, no le gustó a nadie, menos no a sabe. la víctima, pero menos también a las personas que ya sí. empezaban a tomar en consideración... ¿Es, es, es, ¿Está confirmado que murió diciendo la madre que parió al indio? No, no está confirmado. Ah, vale. Pero... Lo mejor es el siguiente. El siguiente es fantástico porque tú sabes que el siguiente... No, no, el verdad es el siguiente es caso de una investigación hasta de novelas. Vamos porque el siguiente es, es es Harding. Harding es elegido en 1920, 1920. muere el 2 de agosto del 23, pero sabéis que se dijo siempre que había muerto un ataque cardíaco, pero su mujer se negó a la investigación del, del autopsia, no, se negó a la autopsia a la investigación del cadáver porque se sospechaba que la había envenenado porque era infiel, sí, con sí, sí. lo cual hay quien dice que utilizó la maldición india para encubrir un asesinato. O sea, otro que ha caído, o sea o que, ya, estos dos últimos republicanos, republicano. o sea que así en que... la estadística hay más republicanos que demócratas los que han sido sí. víctimas de la maldición. Bueno, llegamos al año 40, eh, Roosevelt. Ahí está, así que eh, ya imagínate que estamos la bosca de los... los... detrás de la oreja. Sí, sí. Brindó Adolfo Hitler en el búnker cuando se enteró, ¿verdad? Dijo, el indio este... Sí, bueno, yo no sé si Hitler tenía sí, sí. preocupaciones... Hitler estaba convencido, estaba pero... tan, tan enloquecido que estaba convencido que eso podía romper la alianza... Sí, sí, sí. Pero bueno, no el hecho que que es, lo es que en, en viene, principio no, no había eh, elementos para la alarma, ¿no? Porque eh, Frankie Delano Roosevelt es elegido presidente por, pre por vez primera en 1932. Sí. pues, pues vale. Ya, perfecto, mucho, y no le pasa nada. Es sí, sí. reelegido en 1936. Y no le pasa nada. Hmm. En 1940 sí. y en 1944, sí, sí. único presidente de la historia de Estados Unidos, como todos sabéis, que tiene cuatro legislaturas o, o cuatro se mantiene mandatos, por lo sí. menos durante sí. cuatro mandatos. No ocurre ninguna vez. Muere el 12 de abril de 1945 a causa de una hemorragia cerebral, con lo cual, como fue reelegido en un año que termina en cero, también con él se cumpliría esta maldición. Sí, sí. Séptimo presidente, muy conocido. ¿verdad? 1960. Exactamente. John Con Frank este, Frank en Frank principio, Kennedy. sería el que terminaría como la primera parte de esta saga de los malditos. Que fue elegido, también en un año terminado en cero, John Fidel Kennedy, que ya sabéis que fue en el 1960, y muere asesinado el 22 de noviembre de 1963. Dicen que por un tal Lee Harvey Oswald. Bueno, eso dicen. Bueno, sí, soy exactamente. Soy no ir. entraremos en la famosa conspiración, Pobrecito, que eso sí que es otra maldición. Qué ¿no? rápido disparaba ese hombre, ¿eh? Claro. Entonces, para lo que vale una carabina italiana antigua, ¿eh? oh, sí, sí, sí, sí, la, la bala mágica, eso sí que es mágico. Bueno, primera conclusión de todo esto que estamos diciendo ahora, no, para que el oyente no le empiece a hacer chiribitas, no solo sus ojos sino sus oídos. Hasta ahora no falla. De, hasta ahora no falla, es decir, desde 1813 hasta 1980 todos los presidentes habían muerto en el cargo. No había fallado ni uno, todos los presidentes que habían sido elegidos en un año terminado en cero. Sin embargo, esta maldición no se cumple con el presidente que se ha elegido en 1980. 1980, Carlos, Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí señor, se salvó del sí. atentado de John Hinckley. Pero estuvo marzo, a punto, ¿eh? De 1981, 18... pero es que Reagan cambió la historia por muchas cosas, y una de ellas por esto, por este pequeño incidente, el no morirse. Sí, el sí. no morirse planteó una duda. ¿Se rompió la maldición de Tecumseh con él? Solo hay una manera de saberlo, George Bush. Bueno, no, pero fíjate que no muere, según dicen los médicos, los cirujanos, encontraron la bala alojada a sí, sí. 2,41 centímetros del sí, corazón. Sí, pero en cualquier caso, Tengunce, ahí soplo poco, ¿eh? Sí. Por cierto, ya sabéis no. que en este atentado que sufre Reagan, ahí uh -huh. también se abona la teoría de la conspiración, porque John Hinckley eh, se le encuentra un ejemplar del de guardián entre el centeno. <risa> o sea que, bueno, esto... ¿Cómo, cómo no? <risa> entre paréntesis, <risa> sí, sí, ¿cómo sí. No, no? Entonces, es verdad que ahí ya se empieza a especular si eh, con Reagan desaparece o se aborta la maldición de Tecunse, porque al no morir, por un pelín, pero al no morir, ¿qué ocurría? Entonces, solo se puede saber con el siguiente presidente que ha sido elegido en un año terminado en, cero, en que 2000, es, que es el actual. cumple Como todavía está en el mandato. En, en 2008, claro. Exactamente. Ahí sigue un poco la duda. Para algunos, consideran que si George Bush no muere durante el mandato, la maldición ya queda rota de una forma definitiva. Y si, ya, si llegara a morir, pues imagínate cómo este monográfico se volverá a poner una vez más para intentar bueno pues reavivar un poco la memoria perdida de todas estas maldiciones que siempre surgen cuando un presidente llega al poder en estas circunstancias y mucho más si llega a morir. Así sí, que sí. ahí queda la puerta abierta de George Hombre, es muy curiosa, Carlos, es muy curiosa porque se ha cumplido escrupulosamente. Es porque porque lo, la... lo de Ronald Reagan, pero por dos centímetros. La eh. historia de los de los Swanee fue muy triste, porque sí. tras la muerte de la hermana de Tecunse de Tensgatawa, del del profeta. Lo que quedaba de la tribu fue primero empujado hacia Kansas y luego enviado a Oklahoma, al territorio indio. Ahí viven los, los descendientes de los, de los eh, swanis, que todavía existen como nación india reconocida dentro del grupo de naciones civilizadas de, de Oklahoma pero ellos dejaron esos secarrales polvorientos abandonados y fuera de sus bosques y a miles de kilómetros eso sí que fue una maldición solamente cuando los enviaron a Kansas solamente había 400 es que fue un, un drama terrible uh -huh. eso sí que fue lo que ha contado Carlos ¿verdad? la verdadera maldición. Esa es la maldición por eso digo que, sí. que es verdad que esta es la más conocida pero los indios sí que tenían pues un resquemor Yo no digo que un odio, ¿no?, porque muchos de ellos eran más inteligentes que los hombres blancos que les invadieron. Pero sí tenían ese resquemor porque nunca se respetaron esos derechos y esa apropiación de la tierra fue la auténtica maldición. Y además con todo lo que se ha perdido a nivel histórico, ¿no?, porque muchas de estas tribus ya no están para contarlo. Mucho de su bagaje cultural, mucho de su bagaje religioso también se perdió, sencillamente porque se consideraba mera superstición. Por desgracia lo que ha ocurrido, no solo en Estados Unidos, en Norteamérica, sino en otros lugares, ¿no? Entonces esa es la auténtica maldición. Es decir, esa falta de respeto Hacía, no la propiedad Porque ya sabes que los indios tampoco consideraban Que lo que tenían era la propiedad de ellos ¿no? Sino sencillamente que ellos eran los herederos de una tierra Que les había llegado pues, También por sus antepasados Pero nunca se consideraron eh, propietarios De ese territorio Pero la auténtica maldición fue esa la, la falta de criterio y sobre todo la falta de respeto Hacia unas costumbres de un pueblo Que, que estaba allí siglos antes de que llegara El hombre blanco ¿no? Y Ya no digo solo de los indios norteamericanos Fíjate también un poco de la fauna, ¿no? casi Sí, se extingue sí. todos los búfalos que había es decir, esa falta de respeto hacia la tierra esa fue la, la, la mayor maldición que pudo haber caído en aquellos territorios que bueno, mejor o peor vivían o convivían eh, las distintas tribus, pero siempre dentro de un status quo bueno, el hombre sí. blanco lo que hizo fue desequilibrar aquello bueno, pues esa es la, la maldición eh, de un indio que en 1813 antes de Fenecer, uh -huh. elevó su grito al cielo diciendo a partir de ahora el factor cero el factor cero y, y empezando Mas... por Harrison sabes que una cosa muy curiosa y es que los, los líderes que eran mayores de, de, entonces pero todavía vivían que habían que habían acompañado no tanto a tanto te sé pero sea a su hermano durante la década de los 20 en la peor época de los Suani cuando uh -huh. son enviados a, primero luego a Kansas y después a Oklahoma los Swanny eran, perdieron tanta población que acabaron integrándose entre los Cherokee y gran... Parientes medianamente cercanos. El caso es que prácticamente desaparecieron como como etnia y como pueblo, pero sí mantuvieron su identidad dentro de la nación Cherokee. Y lo sorprendente es que durante la guerra Civil americana fueron dentro de las tribus indias del territorio una de las que fue leal a la unión. Uh -huh. combatieron por los Estados Unidos de América, no por la Confederación, lo cual siempre les distinguió, en cierto modo, luego en los años siguientes, dentro de lo que eran las naciones que vivían en el territorio uh -huh. de indio. No deja de ser una curiosa paradoja en pues la sí, historia. Un derrame de generosidad, ¿verdad? Eh, sí, sí. En fin. Bueno, pues muy bien, Carlos, para ti este Tomahawk, ¿eh? Qué bonito. ¿Te gusta? Qué, afilado, qué, eh, qué chulo. Eso, además, eh, si puedes dar por los dos lados. Eh, los dos. <risa> <risa> <risa> y para ti, Jesús, toma a ver, a ver. esta cabellera, eh, ¿Ah? que, que la tengo de un enemigo anterior. ¿Sí? <risa> ¿Te la puedes colocar incluso? ¿verdad? Eso sí, va con tirabuzones. Bueno, <risa> aquí pone del último mohicano. Sí. <risa>